antes de venir este, y de, de todos los lugares que, que por ahí eh, preguntaban y se ofrecían y, y demás, este estaba interesado en saber cuál era el trato con los jugadores, el cuerpo médico de Boca es muy bueno y eso influyó mucho en mi decisión, pero también en, en saber cómo estaba el equipo, este si, si estaban bien atendidos, si estaban al día, que no cortaran ningún nacional porque tampoco me gustaba, eh, en otros casos por ahí tenía ofrecimiento pero me ofrecían de lugares que había, estaban atrás cinco meses, yo decía, ¿cómo voy a quedar yo en un lugar que está atrás cinco meses? Eh, acá los jugadores están muy bien contenidos, están muy bien, y bueno, si Dios quiere, vamos a cambiar la parte deportiva, que por ahí la que está este más comprometida hoy, y hay que trabajarlo y hay que sacar adelante eso. Yo fui siempre bastante, me, me adapto a las posiciones, me adapto me he adaptado siempre a, a jugar eh, de la comitiva un poco en el entrenador y Gary que llegó también es bastante parecido, entonces eso nos va a dar una flexibilidad en la cancha este mucho mayor a la que por ahí venían teniendo últimamente este equipo, eh, si Dios quiere vamos a poder ayudar. Contra el minutaje seguramente va a ir de la mano de cómo me iré sintiendo y de cómo me iré adaptando y de cómo este el equipo me vaya necesitando. Porque en algún momento tenía que volver a jugar, quería jugar al básquet, me operé todas las veces que me operé para jugar al básquet, así que este iba a llegar, si no era acá, iba a ser en otro lugar, pero eh, quería seguir jugando, quería eh, volver a tener las sensaciones de estar en el día a día trabajando y demás Muy bien, muy bien, yo después de las Olimpiadas tuve que hacer una limpieza en el pie después todo lo día pasado, y bueno, ahora ya estaba entrenándome, moviéndome llegamos a un punto que con los doctores dijimos, bueno, hay que levantar el, eh, la exigencia, hay que volver a jugar, hay que moverse eh, ya estoy listo para hacer eh, contacto y bueno, la situación de, de venir acá y ir ganando minutos a poco eh, era el ideal, así que de a poquito le idea es ir, ir moviéndome, ir haciendo eh, siempre un poquito más y, y bueno, ahí se puede ayudar a, al equipo que está en una situación este, comprometida Me lleva mucho la parte emotiva el eh, eh, tener gente que conozco, el tener estar cerca de, de mi casa, de estar cerca de donde vengo eh, y sobre todo este la parte médica de Boca es, es muy buena, sabía quién me iba a atender, sabía qué estaban haciendo. Eh, una suerte, una desgracia. Mi hermano está viniendo también de una lesión y, y me contaba lo que estaba haciendo, cómo lo estaban tratando y bueno, eso también llevó a que, a que la lesión este, se incline más por este lado, que por ahí y era ir a otro lugar con gente que no conocía o, o ir a probar suerte. Este, yo después de todo lo que he vivido, estaba también estar seguro de ese punto de vista y bueno, acá estamos llegué y estuve unas horas en Santa Fe, mucha gente en Santa Fe haciéndome este, de boca y, y por ahí, este yo siempre a ver, lo digo, soy hincha unión Santa Fe, pero mi familia es entrobiana y es este, el 98% es bostera, y, y mi abuelo era recontra bostero, y, y me pasa que por la gente que no te saces, ya ah, ese flaco, vos jugás al Vázquez, siempre era dirás, vos jugás al básquet, la Generación Dorada, este, NBA, Ay, me dice, te firmas Boca, me dice, claro, sí, son todos seguidores de Boca, y te das cuenta que, que estás en un lugar distinto y que, y que mueven eh, otras cosas, y hay mucha pasión en todo lo que se hace, y en las pocas horas que he estado acá, este, lo he sentido mucho.